Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Qué gusto enorme encontrarme en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, para dar un inicio a esto que es la edición número 65 de Oxioplaneta. Nos pone en el aire un capo, Aníbal. Eh, un capo, un colaborador, un, un, un pequeño gigante en lo profesional. Desde ya la, la gratitud enorme para Aníbal. Eh, quien te habla, Luis Parpaceli, eh, está esperando la conexión en cualquier momento de Damián Casino, mi amigo, eh, yo siempre digo, y usted me ha escuchado más de una vez, eh, debí haberlo conocido antes por su don de gente y porque, entre otras cosas, es un amante del boxeo como quien les habla. ...por supuesto lo practica hace 24 años... ...sabe y mucho... ...y de alguna manera nos complementamos... ...en estos momentos está atendiendo... ...una de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida... ...por ejemplo... ...está con Josué... Eh, ...Josué es su pequeño hijo que está haciendo una prueba... Eh, ...futbolística... ...y parece ser que el nene anda bien... ...y que está muy pero muy contento... ...así que eso me pone realmente bien... ...porque es la alegría del hijo de mi amigo... Eh, ...en esto que es Boxeo Planeta... ...usted va a escuchar, obviamente, el análisis, la apreciación de quien le habla y también de Damián Casino, sobre un fin de semana donde tuvimos la presentación en el Madison Square Garden de Las Vegas de Sebastián Andrés Luján, frente a Mike Jones. Eh, y en algunos casos podemos decir que eh, no nos satisfizo la pelea en sí. Eh, podemos escuchar también que esperábamos algo más de uno y de otro, Y también vamos a estar hablando de Miguel Ángel Coto y Antonio Margarito, y desde ya les adelanto que eh, Coto hizo uso y abuso de una falencia que tenía Antonio Margarito en su integridad física, más precisamente su, sobre su ojo, sobre el que trabajó, se preparó bien, estuvo pleno y de manera incuestionable se llevó el combate, pero después lo vamos a estar desminuzando con Damián Casino. Eh, obviamente si usted quería interiorizarse de, de lo que tiene que ver con el boxeo nacional e internacional Se habrá metido en eh, boxeoplaneta.blogspot.com ¿No es cierto? Y bueno, eh, y ahí habría encontrado eh, que estamos eh, en, en, eh, Indudablemente en lo que tiene que ver con lo que ha pasado Y con lo que va a pasar en esto que es eh, el boxeo A nivel local, nacional e internacional En estos momentos... Luego de 20.121 ingresos, hay cuatro contactos en línea, eh, tres de Argentina, uno de México, amigo mexicano el abrazo más grande, eh, tierra de guerreros enormes, eh, el abrazo inconmensurable porque ustedes en boxeo son palabra mayor y le han dado a la historia del boxeo campeonísimos inolvidables. Eh. Y por supuesto, donde quiera que estés, en, a lo largo y a lo ancho de la patria, el abrazo grande en nombre de Damián Casino y quien te habla. Reitero, hoy eh, se incorporaron a Boxeo Planeta para buscar la información, eh, 23 amantes de la actividad del arte de pegar y no dejarse pegar, y por supuesto en estos momentos tenemos cuatro amigos en línea, el abrazo grande para ellos cuatro. Estamos en la galería de fotos, el anuncio de que hoy estamos en el aire. Ah, bueno, pero acá tenemos boxeo de lujo, Lucas Matisse ¿eh? versus eh, Sergio Omar Priotti y, por supuesto, Roberto Medina a Funes. ¿Eh? Esto eh, es indudablemente una cartelera importante si tenemos en cuenta lo que significa Lucas Matisse en el firmamento del boxeo. Cuando hablamos de visitantes en nuestro blog, hablamos de gente de Filipinas, de Honduras, de Haití, de Egipto, de Albania, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de México, de Uruguay y de Brasil. ¿Mm? Eh, el combate de Lucas Matisse, ¿dónde? Nuevamente en Argentina. Acá hay en el blog una muy linda foto de Damián Casino con el chubutense radicado en Junín, Lucas Matisse. ¿eh? Sin duda, una de las figuras... ...de élite del boxeo argentino y continental... ...volverá al ring del club ciclistas de su ciudad adoptiva... ...para enfrentar al cordobés Sergio Proti ...en el combate de fondo de una multiestelar velada... A ...desarrollarse el viernes 9 de diciembre... ...desde las 21 horas y con televisación... ...para toda América Latina de DirecTV Sport... ...canal 610 de DirecTV... ¿Eh? ...esto es lo que ha ubicado Damián Casino en lo que tiene que ver con la presentación de esta velada, en busca de su merecida oportunidad por un título mundial, algo que seguramente, de no pasar eh, con éxito su examen del viernes, llegará en 2012. ¿eh? Eh, aquí hay que tener en cuenta que Matisse ya tiene 29 años y un récord de 21 combates, de 28 combates ganados, 2 perdidos, una sin decisión, 26 de sus victorias fueron por la vía del sueño la vía rápida, el nocaut, como te guste quiere despedir el año ante su gente con un triunfo contundente luego de que en su última presentación, en junio pasado, fue despojado de un legítimo triunfo en San Luis Estados Unidos ante el local y ex campeón mundial superligero Devon Alexander, gracias a su ...su brillante actuación... Eh, ...creo que fueron varias como dice Lucas... ...recibió en septiembre una oportunidad... ...por la corona ecuménica del Consejo Mundial de Boxeo... ...que estaba vacante... ...pero una fuerte bronquitis... ...le impidió enfrentar en Las Vegas... ...al célebre mexicano Eric el Terrible Morales... ...por esto es que su presentación en Junín... ...cobra vital importancia... ...para su futuro inmediato... ...nos referimos a Lucas Matisse... Frente a este estará el cordobés Sergio Omar Piluso Priotti, quien durante muchos años fuera compañero de equipo suyo en la selección argentina amateur, donde ambos militaban. En el caso particular de Priotti, que nació en Río Segundo el 4 de junio del año 1960, tiene entonces 31 años, es profesional desde 2003 y de allí a la fecha realizó un total de 36 peleas rentadas, con 25 triunfos, 8 de ellos por la vía rápida, 10 derrotas y un empate. Hay... Eh, ha peleado en lugares como Ucrania, Austria y Namibia. El año pasado disputó el título OMB latino superligero ante el primer clasificado mundial, el chaqueño César Cuenca, perdiendo por puntos. Eh, en su última presentación, el 14 de octubre pasado, venció por decisión unánime a Eduardo Zapata en Empalme, Córdoba. Luego de leer esta crónica, este texto también este, realizado Y por supuesto con una investigación como acostumbra hacer también Casino. Agradecemos profundamente a todos aquellos que comercialmente nos apoyan para seguir adelante en esto que es Boxeo Planeta. Hablamos de la gente de Thomson y Williams, de Córdoba 1060, en la persona de Aristides Bruno. También lo hacemos en nombre de la gente de Olimpia Deportes, allí de Mendoza 1028. FAS SRL, en Recapados lo Mejor, eh, Vidriera en seguros, este señor Vidriera en seguros es indudablemente un capo y si vos vas a verlo a Jorge a su nino y querés reparar tus artículos para el hogar, él siempre pero siempre está dispuesto en esto que es Boxeo Planeta, en cualquier momento vamos a tener eh, la visita de un par de amigos, esperemos que sea eh, lo antes posible para poder charlar con ellos, eh, tienen que ver obviamente con la actividad y una próxima presentación vamos a ir A la hora 20, 14 minutos, a la primera pausa eh, musical y luego la tanda comercial. Y nos vamos de la mano de Aníbal en esto que es la 88.9, 9 Radio Gran Rosario Santa Fe de Argentina, 65, la edición de Boxeo Planeta. Cachito, chao. De aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh. En la noche del debut, Corriente estaba aprendido y un solo grito se oyó cuando el corre ni Vamos cachito, vamos. Y entre las cuerdas se vio Sangrar sus redondas cejas ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ah, ah, ah, ah. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar Este me está matando de verdad att min mamma, ay ay, säg att min pappa, ay ay, säg ay ay, säg att Llora, corriente llora la derrota de su campeón el jueves llega cachito en el micro de la 2 y ese señor del auto no aparece por corriente porque dice que es suficiente el dinero que ganó oh, oh, oh, oh, oh, oh. y ese señor del auto no aparece por corriente porque dice que es suficiente el de del dinero que ganó yo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 Muy bien, continuamos en esto que es Boxeo Planeta y te reiteramos, como lo hacemos habitualmente en cada edición, que el 424-2769 es la vía de comunicación para que puedas llevarte, en este caso, la remera de Olimpia Deportes. Reitero, 424-2769 para llevarte la remera de Olimpia Deportes. Tenés que dar tu nombre y apellido, eh, últimos tres números del documento, Eh, en este caso la respuesta es eh, sencilla. Eh, vamos a volver a las viejas consignas. Pascual Pérez, campeón del mundo a categoría mosca, ¿era sanjuanino o mendocino? Mendocino o sanjuanino? 424-2769 y de contestar bien vas a participar del sorteo para llevarte la remera. ...de Olimpia Deportes... ...allí en 1028... ...Gentileza de Walter, de Gustavo... ...y de toda la muchachada... ...por supuesto Pascual Pérez... ...era Mendocino o sanjuanino. Juanino... Eh, ...una de las cosas que quiero siempre destacar... ...es la gratitud enorme que tenemos... ...para todos aquellos que cuando vamos... ...a alguna reunión de boxeo, alguna velada... Eh, ...nos dan la satisfacción de decir... ...que nos escuchan, que nos siguen... ...que nos felicitan por el blog... Eh, ...y que está bueno que haya un programa dedicado a la actividad boxística y que por supuesto eh, el, el, regoci el regocijo grande de escuchar que nuestras entrevistas eh, tienen que ver con figuras realmente importantes del boxeo eh, como nos ha sucedido cuando charlamos con Marcelo El Gordo Domínguez con el artillero Héctor Velasco con Sergio Víctor Palma cuando hemos hablado con Sebastián Luján eh, con Nue González eh, con eh, el... el, el, el Armador de los mejores festivales que se hacen en, en Argentina y en América del Sur, que es Mario Arano, socio de Oscar de la Hoya, cuando hemos charlado con árbitros como Hernán Guajardo, Sabino, eh, también a Chiche Leónar, que es jurado, y bueno, y así sucesivamente, con eh, amigazos como, como Aníbal Bosque, como Enrique Sánchez, eh, con, la vez pasada, por supuesto, estuvimos con algunos colegas en este caso, Mingo Rafaeli de Capital Federal, estuvo con nosotros Héctor Vidaña, Néstor Julia Bueno, es lo que usted merece, amigo, a usted que le gusta tanto el boxeo a lo largo y a lo ancho de la patria y en el mundo entero. Esta es la tierra que ha dado grandes boxeadores, desde Luis Ángel Firpo, desde Oscar Natalio Ringo Bonavena, Víctor Emilio Galíndez, Carlos Monzón... Eh, Sergio Víctor Palma, eh, Abel Laudoño, Carlitos Cañete, Abel Cachazú, Horacio La Pantera Saldanio, eh, mil perdones, no, no me voy a olvidar de tantos, si, que usted del otro lado dirá, eh, pero ¿cómo se va a olvidar de? Y sí, han sido muchos, campeones y no campeones, ¿no? porque indudablemente esto pasa por ahí, el Chino Pita, eh, Ríos, eh, Buneta, eh, Rambaldi. Eh, eh, por hablar de alguno de los muchachos de acá, este Rubén Riani. Así que bueno, la gratitud enorme a todos aquellos que generalmente se acercan y si querés meterte en el blog, boxeoplaneta.blogspot.com, hacelo con algún comentario, con alguna sugerencia, que nos hace mucho, pero mucho bien. El abrazo enorme para algunos colegas periodistas que también nos escuchan y por supuesto les interesa nuestra apreciación. Con relación a la posibilidad de comunicarnos con Damián Casino, bueno, él en cualquier momento lo va a hacer porque necesitamos de su opinión, de su análisis sesudo, eh, inteligente, de aquello que tiene que ver con lo que vio él eh, en Coto Margarito, como también Mike Jones y Sebastián Andrés Pimienta Luján. Eh, yo creo que la velada del Madison Square Garden fue por demás de interesante y que indudablemente este, debe haber dejado satisfecho a más de uno. En lo que tiene que ver con la información eh, a nivel general, decimos que en general Villegas sí que va a haber boxeo mundial, organizada por la Comisión de Apoyo de eh, Promotion eh, Argentina-Colombia. Eh, tenemos un combate internacional a 10 vueltas en la categoría superligero, donde eh, Claudio el Puma Olmedo, sí. Claudio El Puma Olmedo, le gusta mucho a Damián y a mí también, me gusta y muchísimo va a enfrentar a Fidel eh, Monterrosa Muñoz eh, que viene con un buen palmarés y se va a presentar también Jessica Latutibops, esto va a ser este, eh, también con una eh, boxeadora eh, colombiana, Carla Julio, esto va a ser el próximo viernes 9 de diciembre a la hora 21 eh, en, en el club bomberos Este, ...de allí de General Villegas... Eh, ...realmente... Eh, el, ...el Puma eh, Olmedo... ...es un boxeador que... ...si transita el camino de la profesionalidad... ...tiene realmente condiciones como para... Eh, ...subir... ...un par de escalones más... ...y veremos este, si Jessica Latutibop... Este, ...se mantiene... ...necesita indudablemente rivales... ...de fuste... ...para poder mantener lo que sabe... ...que es mucho pero también superarse para poder realmente consolidarse como una gran figura del boxeo femenino. Quiero hacer hincapié también en aquello que nosotros habitualmente hacemos, que es este, brindarle el apoyo eh, y decirle a todos aquellos... De los gimnasios de la ciudad de Rosario Y Gran Rosario Que cuando tengan una gacetilla Para informar algo en particular Sobre una velada Sobre algún boxeador que retorna Sobre alguien que está evolucionando eh, Tienen las puertas abiertas de Boxeo Planeta No tienen nada más que hacer el comentario En el blog Para que nosotros después Lo podamos desarrollar aquí en el programa Y obviamente en más de una oportunidad Cuando podamos los invitamos Indudablemente una de las dos o tres personas que quisiera que, antes de que termine el año, estén en los micrófonos de Boxeo Planeta, son eh, Charlie Alaniz y Luciano Ploner. Luciano Ploner, oficialmente, Luis Parpasele te invita para que, cuando vos quieras, estés con nosotros. Eh, yo te he visto cuando estabas en plenitud, en Sportivo América, eh, brindándote, como, como pocos. Eh, eh, me gustaría que charlemos. Eh, tu gimnasio eh, tiene mucho predicamento en la ciudad de Rosario, me consta porque muchos de los que se acercan allí este, lo, lo, lo han dicho. Para la gente del Niaró, la misma invitación, para la gente del Rosarino, de la Ferrara, eh, es decir, para todos. Eh, para Lito Müller también la invitación, para que un día esté con nosotros charlando de boxeo. También siempre me dice negro, no te apures, este si Dios lo quiere así vamos a tener la posibilidad de tener muchos programas. Pero bueno, hay momentos en los que uno quiere hablar y mucho con todos ellos para seguir aprendiendo. ¿Eh? Este es un deporte de apreciación eh, donde uno indudablemente expresa lo, lo, lo que ha visto, lo que cree que ha sucedido sobre un cuadrilátero y bueno, eh, pero necesitamos... Siempre hablar con gente de boxeo porque son los que nos ayudan a refrescar los conocimientos de lo que tiene que ver con esta actividad que es el arte de pegar y no dejarse pegar y que sin duda requiere de gente idónea. ¿eh? Por eso también vamos a estar charlando, como lo decimos habitualmente, con gente del municipio de nuestra ciudad para que consolide la mejor comisión municipal de boxeo que se pueda. ¿Mm? Tenemos que tener a los mejores hombres en los mejores lugares para que las veladas... En la ciudad de Rosario al menos sean realmente lo más seria posible y sabemos que todo el mundo hace el esfuerzo para que esto suceda de esta manera eh, lo que siempre charlamos con Damián es que creemos que hay que ajustar algunos detalles y que los que organizan veladas en la ciudad de Rosario están en condiciones de hacerlo te reitero 424-2769 es la vía de comunicación para que nos diga si Pascual Pérez era mendocino o sanjuanino. Ese notable gladiador, ese notable guerrero, ese hombre que marcó una página de oro en el boxeo de Argentina y del mundo. Un pequeño, gran gigante como fue Pascual Pérez. Ahora Aníbal nos va a meter en lo que es eh, el segundo tema musical y después venimos para más información en esto que es... Boxeo Planeta, edición número 65, creación, de Damián Casino, que me llamó y me dijo, negro, ¿me acompañás? Y yo le dije, pero cómo no, amigazo, lo hacemos porque amamos el boxeo y porque el boxeo también necesita de un granito de arena para estar siempre vigente. Låt spåren stiga, de steg som la tog. de steg de Textning corazón de favaloro de Planeta En 88.9 Estás compartiendo Boxeo Planeta Agente oficial vigía es Brollo Representaciones Sánchez de Bustamante, 197, Rosario, Teléfono 462-0349, Móvil 154-683340.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 Edición número 65 de Boxeo Planeta. Donde quiera que estés, muchas gracias por escucharnos. La gratitud enorme para Hugo, eh, que participa de la consigna de hoy. No era tan difícil. Pascual Pérez, ese notable, ese pequeño, gran gigante. Mendocino sanjuanino. Gracias a Ariel de Zona Sur, Omar de Parque Independencia, Daniel del Centro, Víctor de Zona Norte, la familia Cauriza, Alberto Narváez, a Olga. Eh, Olga, 904, Olga. Bueno, este... Y seguimos acá, pero eh, che, qué gusto, qué alegría que nos da cuando la gente nos responde. Amamos el boxeo, lo hacemos realmente de corazón. Y, y bueno, siempre tenemos alguna sorpresa para usted porque lo merece. Eh, ¿Cómo le va, señor Enrique Sánchez? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Para quienes no te conocen, usted se puede presentar a qué se dedica, amigo. Bueno, yo soy hombre de boxeo, más allá de los, de los títulos. En este momento vengo como técnico de Cristian Díaz sentado Bien. aquí a mi derecha. Ah, de Cristian Díaz. Este muchacho que está a su derecha Ese es Cristian Díaz. Díaz. Este, este muchacho viene de menor a mayor, de menor a mayor va creciendo. Es, estamos en eso. Están en eso. Estamos en el en buen eso. camino, creo. Bueno. ¿Se bueno. lo va a contar él? Bien. Él nos va a decir su nombre, su apellido, dónde nació, cuánto hace que boxea, en qué categoría está y desde ya te digo, Cristian, bienvenido. Gracias realmente por venir. Bueno, muchísimas gracias a usted... Eh, Saludo para toda su audiencia... Y bueno, mi nombre es Cristian Díaz... Soy de la ciudad de Puerto San Martín... Eh, tengo ya... Siete años en, en, en el boxeo... Tengo 45 peleas como amateur... Eh, tengo siete peleas como profesional... Uh -huh. eh, y bueno... Y estamos estamos trabajando... Perfeccionando no en el boxeo... Que es algo muy lindo que gracias Enrique lo estoy conociendo y cada vez me está gustando más yo siempre dije que entré al profesionalismo siendo un amateur Ajá. Eh, Bueno, y gracias Enrique me está me está formando como un boxeador profesional como los que yo miro por la televisión Está bien, vos sabés que a uno le parece mentira, pero todos los días nos sorprendemos con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpaselli que del otro lado nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de la patria y desde muchos lugares del mundo y Y es gente que, que ama profundamente la actividad... Y por supuesto Argentina es eh, uno de los eh, que ha aportado desde siempre... Grandes boxeadores, campeones y no campeones. Eh, y para mí es un gusto que te esté escuchando mucha gente... Que el día de mañana pueda decir... mira Cristian Díaz, aquel muchacho que un día dijo, por ejemplo... ¿Qué tipo de boxeador sos, Cristian? Yo soy un boxeador que me entrego todo... Me gusta pelear mucho... Ese me dicen mucho que es mi error Pelear para el público uh -huh. Y no para los jueces Me gusta dar el espectáculo eh, Entrego todo Soy un boxeador No técnico, sino más guerrido ¿Sos un guerrero? Soy un ring. guerrero del Bien. ring eh, No me gusta especular nada ¿Diestro? Más. ¿Zurdo? Soy diestro, diestro eh, Mi derecha es muy potente Bien. La siento bastante cada ah. vez que, que, que la meto Y, y se hace sentir en el rival sí. Cuando se lastima Porque se lastima mucho eh, Mi derecha, así que ¿Corta, media, larga? ¿Dónde te sentís mejor? Bueno, es un problema que tenemos ah, a Porque ver, a, mí, a mí me gusta pelear Cuerpo a cuerpo En el fight En el hierro corto sí Y Enrique me hace pelear más a la distancia más, Es lo que él me está puliendo y ahora está. Quiere decir que vos crees Que ahí es donde sacás una diferencia Y Enrique cree Que no es tanta la diferencia que sacás, que la podría sacar con la corrección que él te hace. No, yo creo ¿Es que Enrique, no? Enrique me está perfeccionando Ajá. a boxear en, en las tres, en la corta, en la media y en la larga. bien Y yo era ese boxeador que me metía a pelear y nada más. Y nada más. Claro. Te voy a pedir una gauchadita, Cristian. Decile a Damián Casino. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola, ¿Le... Damián. Hola, hola, ¿cómo estás, eh, Luis? Bueno. Te eh... está saludando Cristian Díaz, Damián. Ah, bueno, el abrazo grande para Cristian Díaz, Enrique Sánchez, bueno, toda la muchachada ahí en el piso, ¿cómo, cómo la están pasando? Eh, es Bien, bárbaro. Noches. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo, ¿Cómo te va, pandemia? Enrique? Un abrazo a la distancia. Bueno, bueno, igualmente me alegro de que puedan estar compartiendo eh, Boxeo Planeta, bueno, eh, junto a Luis Propaseli, un amigo, y que tengan la posibilidad de primera mano ustedes de, eh, bueno de decir todo todo lo que acontece a, a los nuevos festivales de boxeo y, bueno, al futuro de Cristian Díaz, justamente. Eh, Damiancito, ¿cómo te llamas, papi? Lautaro. Más fuerte, papá. Lautaro. ¿Cuántos años tenés, Lautaro? Diez. Eh, ¿Y qué de es este muchacho? Hijo. El hijo de Cristian Díaz. Bien, está Lautaro acá con nosotros, el hijo de Cristian, ¿sabés, Damián? Ah, bueno, bueno, bueno. Y aprovechamos, le preguntamos, preguntale a Cristian lo que te parezca. Bueno, eh, Cristian, eh, preguntarte... Eh, ¿Cómo viene tu futuro de la mano ahora de Enrique y, y qué están pensando para las próximas peleas? ¿Cómo, cómo piensan deparar de este futuro que es tan difícil en el boxeo profesional? Buenas tardes, Damián. ¿Cómo te va? Eh, sí, nosotros llegamos para esta pelea contra Nikolov bien, preparado mentalmente y físicamente. Eh, el futuro nuestro ahora eh, es Nikolov. Eh, el año que viene hay muchos proyectos pero bueno a medida que va pasando el tiempo vamos a ir, vamos a ir trabajando despacio porque decidimos tomar un camino con Enrique que es muy difícil eh, en elegir los rivales y no ir con cualquiera eh, en un en una carrera que es muy muy muy dura para mí y para todo boxeador no es cierto así que elegimos el camino del creo que del bien del bien en el sentido de que vamos vamos a ir a boxear con quien nos parezca que vamos podemos boxear. No vamos a ir a boxear con cualquiera que nos va nos va a ganar. Así nomás. No, seguro. Eso es lo bueno eh, que se hace hoy en día en el boxeo. Eh, decir que, que alguien eh, como ustedes, como el cuerpo técnico que, que vos tenés, Cristian, en este momento, eh, pueda pensar en un proyecto, en algo serio esa es la la manera me parece que que de, de trabajar profesionalmente eh, si bien eh, no por ahí no no están todas las posibilidades para bueno para elegir a algunos rivales eh, uno trata de de ir eh, asientando paso a paso y me parece que en el caso de ustedes están trabajando de esa manera eh Nicolov no es un hombre fácil es un boxeador que que ha dado grandes espectáculos ha hecho una gran carrera amateur pero me parece que está a la medida de Cristian Díaz y me parece que van a ser los dos un gran espectáculo, Cristian. Sí, yo a Nikolov no no, no lo conozco, no, no sé la manera de boxear que tiene, no sé qué boxeo tiene, pero de la manera que yo estoy ahora, eh, con la actitud que yo tengo... Eh, voy a salir yo a buscar la pelea y, y el problema va a ser de él en agarrar y, y, y estudiarme él a mí porque yo voy a salir a buscar la pelea del primer momento, del primer campanazo hasta el sexto round eh, estoy preparado para eso, yo sé que mi cuerpo me responde eh, mi físico me responde lo dejé bien marcado contra Isaac Asco en, en ocho rounds que peleamos ya en Sunchale eh, sé que estoy, que estoy bien físicamente así que no me tengo que guardar nada esa noche de la pelea del viernes voy a salir a buscarlo tiro a tiro Bueno, y una pregunta, Luis, para Enrique Sánchez, eh, y ya lo, con esto me despido y lo dejo que... Bueno, no, que, que sea, desee todo lo que quiera, amigo. No, no, bueno, pero aprovecho para que ellos están en el piso y, bueno, eh, cuenten todo lo, lo, lo que van a hacer eh, en este próximo festival. Enrique, eh, te quería preguntar eh, eh, si tu idea es eh, seguir entrenando eh, más pub, búsquiles, O, ¿O te vas a, a o solamente vas a estar con Cristian Díaz por ahora? No, no, he decidido trabajar exclusivamente con Cristian eh, Ya, o sea, desligado ya definitivamente del Ñaró Estamos trabajando en Puerto San Martín eh, En el gimnasio de, de Toli Olivera A quien le mandamos un saludo Está pasando por un momento muy difícil de su vida Bien, Compartimos, eh, hacemos fuerza eh, por él eh, eh, Sí, va, va a salir Toli porque es un tipo de hierro y Carlos Martínez eh, pero yo trabajo exclusivamente con Díaz por ahí eh, colaboro con algunos de los chicos de allí uh -huh. del gimnasio pero hoy, hoy mi, mi trabajo dentro del boxeo como técnico está centrado en Cristian Díaz hemos llegado a un acuerdo eh, creo que vamos por el buen camino nos, nos hemos puesto de acuerdo que es más uh -huh. importante así que él me acepta como soy yo lo acepto a él como es Y creo que está bueno eso, eh, hemos hecho un muy buen equipo, así que... De el, eso se trata, de ser un equipo. El futuro sí. ahora es Joaquín Nicolós, pero yo en mi mente, eh, como guía de Cristian, además de técnico, ah. tengo cosas, entre comillas, no para él sí, en el sí. futuro, pero está bueno lo que él dice, ¿no? Pensar sí, ahora en por el eso Uruguayo. Por eso preguntaba cómo se venía o se deparaba el futuro, uno siempre... Eh, piensa en el futuro seguramente primero hay que pasar eh, esta pelea como siempre decimos en, en los diferentes programas, uno trata de preguntar por el futuro porque es la manera de generar esa linda expectativa que por ahí le hace falta al boxeador cuando uno piensa en el futuro, piensa que haciendo las cosas bien, la carrera puede seguir y pueden venir eh, lindas cosas así que, bueno, les dejo un abrazo grande a Enrique, a Cristian Díaz, a su, a su chico y los dejo en, en manos de de un amigazo Luis Parpacelli. Un abrazo. Damián, eh, cómo anda el pibe. Bien, bien, bien, eh, todo, todo, todo bien ahí en, en la práctica y la prueba en central eh, así que sigue para, para el 14 de, de febrero. Bueno, después te vamos, te vamos a estar contando. Bueno, Luis. Eh, lo importante más allá de, de, de, de los chicos que se van a probar a un club, es este con una sonrisa amplia. Si él la tuvo, vos sos feliz porque sos el papá y este y uno también es feliz porque cuando el amigo necesita eh, una gauchadita en algo también se siente bien. Bueno, bueno, Luis, eh, decirle a Enrique que no se olvide de seguir a, al pie del cañón ahí con Enrique Sánchez y la historia del boxeo porque, bueno, eh, siempre estamos a, a fiel a eso y nos no informamos y mucho. Ah, Gracias bueno, por estar la página de Facebook. Lo, de desaf página. lo desafías y todo, está bien, sí, ¿eh? No, no, pero eh, no, aparte Damián es uno de los grandes colaboradores que tenemos allí, así bien. que él siempre hace su aporte, eh, junto a Julio Ernesto Vila, Marcos Vistali, Sergio Palma, Marcelo Domínguez. Eh, no, no, pero lo pasamos lindo. O sea, no, no, es no, lindo, lindo estar informado y, y sobre todo con esto que es la historia del boxeo, que es algo muy importante porque son las bases de este noble deporte y me parece que alguien como Enrique que, que estudia y que nos da a conocer todo eso, me parece que bueno es un aporte muy importante para este a veces alicaído boxeo, que hoy por hoy bueno cualquiera quiere disputar un título del mundo, eh, cualquiera quiere hacer una carrera internacional Y como habíamos hablado en programas anteriores, Luis, eh, no no hay una una trayectoria en los boxeadores que que bueno, que acompañen eh, justamente esa ese tratar de, de ir a la Meca del boxeo mundial eh, y bueno, me parece que directamente tendrían que trabajar de otra manera, eh, me parece que tendrían que hacer más más trabajo a nivel amateur. Y bueno, todo lo que sea un aporte al boxeo, y en este caso Enrique Sánchez y la historia del boxeo en Facebook me parece que hace un aporte eh, muy significativo para este deporte. Gracias, Damian. Bueno, no, Damián... no, los lo dejo sí, Eh voy, no? los voy a seguir escuchando. Eh, eh. Bárbaro, y después vamos a tratar en la medida de lo posible, a ver si nos encontramos antes de fin de año con, con Enrique para compartir este algo fresco, y también lo vamos a invitar a Cristian Díaz. este Vamos a seguir porque Pero, nos tiene no? que contar... Dónde es la velada, este qué día, a qué hora tiene que invitar a toda sí, la sí, audiencia sí. para que haya un lleno total donde se va a presentar Cristian Díaz. ¿eh? El abrazo grande, Damián. Gracias, Luis. El saludo a la, a la gente del piso y a Aníbal también. Abrazo. Muy bien. Damián Casino, ¿eh? el, el, el amigo personal, el creador de, del, del blog boxeoplaneta.blogspot.com y quien me, un día me dijo, bueno, negro, vamos a hacer un programa de radio y hablemos de boxeo. Enrique... Eh, Lo escuché con detenimiento a Cristian y me parece que acá se da algo que es muy importante. Él cree en vos y creer en alguien que tiene sapiencia sobre lo que tiene que ver en este caso con el boxeo, este arte de pegar y no dejarse pegar, me parece que los puede llegar a consolidar como equipo. Ojalá. Eh, ganas tenemos, nos sobra uh -huh. Trabajamos todos los días, es duro. Es duro, es un lindo sacrificio, entre comillas. Claro. porque yo vivo en Rosario él está en Puerto San Martín a veces tiene ah, que viajar bueno. él hacia acá o, o yo ir a Puerto o son 86 kilómetros ida y vuelta sí, que sí, nos señor. separan es todo un pero, esfuerzo no, pero lo hacemos pero ese sacrificio es una forma de decir o sea mm. el sacrificio es cuando uno hace algo sin ganas el sacrificio es a trabajar por ejemplo por un sueldo como el que se trabaja sí, hoy en día pero no es no. Eh, creo que, que vamos por el buen camino Si yo siempre repito eso nosotros tenemos ganas y trabajo mm -hmm. yo en tanto y en cuanto él Eh, yo le veo ganas en tanto y en cuanto yo sufra con una derrota de él como me pasó en Sunchales eh, veo que todavía, todavía tengo ganas y puedo seguir dándole cosas al boxeo desde mi humilde posición yo digo que soy claro. un hombre de boxeo yo no me catalogo sí, sí, sí. ni técnico ni historiador como, como me dicen por allí me preguntaban <risa> si iba a ser si iba a ser el cronista de boxeo en Argentina no no voy a hacerlo no no porque no tengo ni la sapiencia ni la prosapia para para afrontar un compromiso de eso pero no soy pero sin boxeo. duda alguna quienes te conocemos este, sabemos que sos un hombre que, que sabe de qué se trata sí, estoy, estoy en constante aprendizaje o sea, nos podés interiorizar vos y cristian los dos de dónde es el festival qué día eh, si hay algún combate que también este, valga la pena cristian métale para adelante está Acá están en su casa Es el protagonista la, la cita es en el club Paraná, de Puerto San Martín Muy conocido, Bien. o sea, a la entrada sí, de Puerto El que no lo conoce al club pregunta, allí lo, le van a Donde guiar Donde tenemos que estar con Damián Casino o, o sí. sea, Obviamente, lo esperamos es Aproximadamente a las 10 de la noche ya van a alargar Las peleas amateur, uh -huh. son 8 en total eh, Se calcula que la pelea de Cristian La de fondo con Joaquín Nicolás Va a ser aproximadamente a las 12 y 30 Ya en la Bien. madrugada del día sábado Hay muy buenas peleas, en especial el semifondo, va a pelear Brian Sarza de aquí de Rosario, sí, señor. perteneciente a, a la dinastía Sarza, ¿no? de aquellos sí, muy buenos boxeadores, versus Leandro Martínez, chico local, uh -huh. va a ser revancha, la primera la ganó Sarza allí nomás, eh, va a haber una nueva versión, eh, uh -huh. que creo que es una de las grandes peleas también, eh, para para ver. Eh, entradas muy populares, o sea, bien. creo que menos de un kilo de carne se compran con lo que sí, vale sí, la sí. entrada, así bien. que es para ir en familia, va a haber un ambiente familiar. Eh, se espera eso, el organizador Julio Olivera eh, es lo que pretende que vaya a la familia y que pasemos un buen rato y obviamente esperamos que Cristian gane, yo no tengo dudas de eso pero o sea lo que yo le decía a él es el objetivo es otro o sea una buena actuación mm. que la gente eh, vea el cambio lo importante es que me parece que también Cristian este eh, es consciente de que él está ganando en algo de tener al lado a alguien que tiene conocimiento Eh, no sé si todos los boxeadores Pueden llegar a darse cuenta Que al lado de determinadas personas Tienen un techo Que no les permite crecer En el caso particular tuyo, Cristian Tenés esa enorme... Este, posibilidad de contar con alguien que te va a ayudar porque lleva el boxeo en la sangre, porque sabe de qué se trata porque conoce todas y cada una de las cuestiones que tienen que ver con el boxeo él es el que te va a decir cuándo tenés que caminar, cuándo hacer cintura visteo, cuándo hacer la pelea que te conviene y la que no te conviene él es el que cuando vos llegas al rincón te da el, el, la sugerencia de cómo tener que encarar en función de cómo se va dando la pelea. Eso es tan importante, tan importante, y, y que indudablemente con tus condiciones, haciéndole caso a Enrique, eh, vas a llegar lejos. Más allá del triunfo de un combate, creo que está el hecho de consolidarte como un boxeador. Y los campeones, en realidad, eh, los designa la gente, los designa el espectador. Eh, muchos van a ver a los boxeadores más que a lo mejor lo que está en ce un cetro en disputa que uno no lo desmerece en absoluto porque ser campeón es muy importante pero cuando uno se consolida como figura y se viste quién está en este programa en esta velada en este festival che cómo no vamos a ir a ver y, y, y, y te lo deseo de corazón le deseo a la gente lo mismo que me deseo yo que la gente diga che y vamos que está Cristian Díaz Y sí, ¿Eh? eso sería algo muy lindo para mí y para Enrique o sea para el equipo de trabajo nuestro Yo cuando tuve que decidir No dudé un segundo en decidir En quedarme con uh -huh. Enrique Porque más allá de, de todo Yo confío en él, en su trabajo Y sé que es una persona Que me, me, me va a terminar de enseñar El boxeo Porque yo eh, el, La clase de boxeador que yo era eh, Nada que ver con la clase de boxeador Que él me está, me está llevando a hacer ahora Estoy muy contento con él eh, Sé que es una persona que no me va no me va a defraudar no me va a fallar y, y entre todo me va a cuidar porque yo por ahí veo que a los boxeadores no los cuidan y yo creo que que Enrique sí me cuida y, y es lo que yo necesitaba eh, alguien que me respalde en sentirme respaldado yo lo único que tengo que hacer es ir subir arriba del ring y boxear de lo demás se encarga, se encarga Enrique Eh, Decirle al oyente, a quien está escuchando en el ámbito de Rosario y Gran Rosario, eh, vengan a verme qué día. Bueno, el, el 9 de diciembre en la ciudad de Puerto San Martín, el Club Paraná, eh, van a ver un gran festival de boxeo. Eh, yo se lo he dicho a toda mi gente, van a ver a otro Cristian Díaz, eh, van a ver a un boxeador bien profesional, perfeccionizado en muchas cosas. Y, y entre todo vamos vamos a hacer valer porque ahí yo siempre digo que es un trabajo el que yo tengo porque la gente va a pagar para verme y la plata de esa gente yo la hace valer wow. ahí arriba del ring y se vayan satisfechos y que no digan para esto pagué tanta plata <risa> yo Así. que soy un amante del boxeo que recién charlamos por primera vez te voy a pedir algo y ojalá ojalá estés eh, y que lo tenga siempre presente pues Enrique te lo dice con sus palabras y son mucho más valiosas que las mías Pero lo que a mí me importa es, no regales nada, hijo, no regales nada. El boxeo es una actividad de alto riesgo, no es para cualquiera. El boxeo es una actividad que todo el mundo debería respetar y mucho más, y no hablar con ligereza. Siempre digo que en este mundo hay que terminar primero con el hambre, con la droga y con las injusticias, para poder pensar qué es el boxeo. ¿Eh? Y esto es para cerrar este programa. Eh, qué gusto cerrarlo con un boxeador como Cristian Díaz, como un maestro como es el Enrique Sánchez, con su hijito Lautaro en representación de toda su familia y decirte a vos que estás del otro lado que si estás haciendo los primeros palotes en el boxeo, cuídate mucho. Tómalo con seriedad. Es una salida en tu vida. No regales nada y mucho menos tu salud. Pensá que está mamá y papá que te esperan, que están los amigos que te desean lo mejor y el primer campeonato que se gana es el de la profesionalidad. Hay... Un hogar, y hay un segundo hogar para el boxeador. El segundo hogar es el gimnasio. Y si encima, como dijo, porque quiero sacarlo del contexto de lo rico que dijo Cristian Díaz esta noche, si tenés a alguien que te cuide, como lo cuida Enrique a él, mucho mejor. Muchas gracias. ¿Eh? Cuando faltan tan solo dos minutos para la hora 21, a mí me emociona hablar de boxeo. Y cuando estoy con gente que realmente de boxeo, mucho más. Siempre lo decimos con Damián. Gracias por escucharnos en esto que es Boxeo Planeta, edición número 65. Eh, regodeate con el boxeo del fin de semana. Respetá la actividad desde el lugar donde vos estés. Desde la organización, desde el arbitraje, desde tu lugar de jurado. Eh, tratá de mirar, abrí los ojitos ¿eh? y tratá de darte cuenta que con las tarjetas tenés que ser serio también. No le hagas daño a alguien que se viene esforzando hace mucho tiempo. Porque a veces hay cada papelón, hermano. ¿Eh? Eh, será hasta el próximo miércoles eh, Enrique, muy buenas noches y gracias por venir Muchísimas gracias por la invitación Por favor, pues esperamos vos te lo mereces el Puerto San Martín Cristian, lo mejor Lo mejor, no solamente para esta pelea Sino para tu vida como boxeador Bueno, muchísimas ¿Eh? gracias y, y Gracias la, por traerme a tu hijito La verdad que un placer ¿Eh? Eh, Me Juan. sentí muy bien, gracias por la invitación Y bueno un saludo muy grande eh, Para toda la gente de Rosario y zona aledaña Que... que bueno que lo, lo lo espero el 9 de diciembre en, en por para semana. todos los que te apoyan, para tu familia y ¿eh? para todos ellos Aníbal gracias por ponernos en el aire a usted que está del otro lado español, mexicano, uruguayo, argentino de donde quiera que sea gracias, Damián Casino y Luis Parpaceli hacemos boxeo planeta eh, para sumar un granito de arena a la comunicación a la difusión de esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar que es el boxeo mucho más de lo que muchos suponen Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.